En agosto de 2018, Raúl Jungmann, ministro de Seguridad Pública, reconoce públicamente la exigencia de agentes del Estado implicados en el asesinato de Mariel.